Esto es la kermés de los sábados. Y este es, aunque no parezca, la sección, el videíto de juan y de Piana, quien ya mismo voy a entrevistar. Te pregunto simplemente, y no te pregunto más nada, Juani, ¿cómo estás? ¿Qué traés? ¿Qué tenés para mostrarnos? Bueno, Juan Pablo, como siempre tengo esta. Bien, Juani, gracias. Me gusta además, ¿eh? Gracias, gracias. Qué bien munida que viene, además. Gracias, gracias, gracias. Y este es el espacio... ...de los delitos de Juan y de Pian... ...el espacio sí. que todas las viejas de Lagarejo... ¿Eh? no dejan de perderse. Sí, eh, Armando, es cierto. Es no sé celoso. Muy, muy promocionás mucho esta esta parte del programa, ¿no? Además de la tuya, ¿no? Sí, es cierto. Dejan de hablar de te... esta, la tuya, porque la gente sí. se confunde. <risa> bueno. sí, está complicada el lenguaje. <risa> Aquella cuya chicos, por mal. favor. ¿Qué trajimos hoy, Juani? Hoy trajimos algo que tiene que ver también con la fecha que es este el día de hoy. No, no me perdí, 20, 21, no. 22. Eh, hoy es 21 de qué mes? Abril. Mm. Abril, abril. Oh, abril eh, el 21 Ay, es el cumpleaños de una amiga mía Mandá De la saludos. infancia bueno Para ella un beso no, no, Bueno, eh, está escuchando, así que manda un saludo Sí, eh, seguro nos está escuchando Olly Wynn eh, Porque cambió su identidad de género Y, y, y aplaudo su decisión y, y nos escucha siempre desde Desde Buenos Aires bien. Nos dice Mirá. un oyente muy atento que también es el cumpleaños de Santa Rosa Mañana, 120 Mañana. Y pico, No es tan importante para mí Y justo un domingo, que Santa Rosa siempre le pero le, eh, Es terrible Y van a venir es? los granaderos van a venir los granaderos con la bandera... De... de, de, de, de separatista. De Roca. Separatista. O sea, ¿pero, ¿Pero qué tiene que ver? Ah, bueno. El, bueno, el video día, día, eh, habla de todo un claro, poco. Claro, bueno, de todo un poco. Eh, hoy eh, buscamos... Un aniversario, es el aniversario del fallecimiento del señor Prince, ¿Está, Prince? Mu ¿Está muerto? Roger Nelson, sí, está muerto ¿Sero? Prince Hace, sí. hace, hace, hace una... dos años Nicolás que ah, murió hace Prince Hace dos nomás hace no, dos. No, Bueno, estoy, no estoy tan desactualizado Hace dos, hace dos ¿Y eh, qué pasó? ¿Que descubrieron eh, algo? Bueno, ¿viste, viste que cuando se mueren los, los, los grandes músicos o los grandes artistas Siempre hay alguien que queda a resguardo de su obra o pueden puede ser los hijos Y también pueden ser muchísimos productores Que han estado dentro de los estudios Donde eh, eh, grabó Sus primeras canciones su Y tiene una copia uh -huh. en su casa o sin que sepan nada ¿Quién será tu albacea Juan Ignacio ¿Yo? Peán? Eh, a, hasta ahora es Nicolás Bompadre eh, además también la mujer amantes la mujer. mi mujer amantes no, ¿no? que se quedaron con alguna bien. obra claro exactamente con algún hijo también sí, claro eh, bueno pero es no, una obra que es una obra y, y vaya que bueno, claro. es bueno, eh, claro encontraron una, una un un carretel, se llama Teotonio Teotonio carrer... <ríe> Teotonio ¿por en qué realidad, te crees que estás armando ahí? en realidad esto es una investigación que me mandó Teotonio me la mandó por Whatsapp <ríe> del principio del programa y me dijo, mirá lo que encontraron Juan y yo sí. le digo mirá, se va a entrar a enojar el cabezón lagarejo sí. y mamonda porque... sí, mamonda seguro mamonda seguro porque va por los central... videitos de Juan claro, vas a querer cobrar por los videitos no, mamonda me vino, me dijo que quería cobrar y uno, sabe y yo, una no. cosa, me, me llama la atención porque cuando hacen el descubrimiento de tal obra, de tal sí. libro, tal disco suelen ser para fechas redondas Para los 10 años, para los 20 A los dos nunca había escuchado tan rápido Debe haber mucho atrás entonces, prepárate porque van a empezar a salir Sí, sí, pero justo es una canción Que bueno, que es una canción que tiene Es muy particular porque es una canción de Prince Que fue mucho más famosa Cuando le hicieron su versión ¿Quién por ejemplo? La versión la hizo Sidney O'Connor Y la canción es Nothing Compact to You Esa Una mega lentita Esa. Ah, eh ah, ¿qué sí, sí. hizo? ¿Qué le hizo Prince? ¿Que la hizo Prince? Este y eh, bueno, Sinead O'Connor este la, la, la popularizó por todo el mundo. De hecho, en, en los momentos que recién que, que los videos ten, tuvieron más eh, repercusión en el mundo, o sea, el sí, comienzo en lo, de los 80 de MTV? Claro, sí, mediados de los 80 en, en, en Estados Unidos, en, en Estados Unidos, que llegó con los 90. Claro. Eh, tuvo muchísima repercusión en el mundo. y se hizo más famosa que esta versión original que que la verdad que si bien la melodía es este es, es, es la misma, la forma de tocarlo es es, es totalmente distinta, con, con es mucho más minimalista que la canción que tiene Sinead O'Connor, pero además de ser minimalista tiene muchísimo más eh, swing porque es funk. Sí, ¿no? más minimalista que Sinead O'Connor que ya era sí, sí. casi el Zumun. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Mira vos qué, eh, qué detalle. Esto es por un ¿no? Bueno, eh esta versión que vamos a escuchar De, de Nothing Compact to You de, de, de Prince Está grabada más o menos en la misma época Que esta canción que estamos escuchando ahora Señor Connors sí. Escuchémoslo un poquito Esto es Purple Rain Agarraste Abrazaste sabes que esta música la escuchaban mis vecinos cuando yo era muy niñita? Ellos eran adolescentes, yo tenía ocho, nueve y tenían los casetes claro. obviamente y nosotros le grabábamos arriba y le arruinábamos todo claro. ¿Qué grababas? ¿Cambiante? Le ponía Radio. la cinta, le ponía la cinta, Radio, Te escucho, claro. la no, no, cinta Le escucho, Luisa Me grababa yo los discos de rápido. los tipos Y después me querían matar a mis vecinos ¿Y esos archivos, usted, Toño, algún día los podría recuperar? Que hay que recuperarlos, pero escuchemos así Este, no, no ahora vamos a escuchar la versión Dale. La versión que, esta que encontraron eh, Esto viene con videíto, Juaní Esto viene con videíto y hay un videito alusivo Por eso decía, eh, se grabó en la misma época Que Purple Rain eh, En un estudio grabado en una canción, el otro en el otra Y salió esta canción Y este video que es el señor Prince En un aniversario de su fallecimiento Haciendo nothing compactivo Eh, no, tendría sí, que empezar. Te no. digo. Ahí está. Mira. Minimalista. Ah. Mm -hmm. oh. It's been 7 hours and 13 days. Listen to you girl. so no um.